Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, h o y como podríais comprobar, empezamos sin la sintonía del programa porque hemos tenido unos pequeños problemas técnicos. Pero bueno, da igual, aquí estamos en las ondas. Y bueno, un fuerte abrazo a nuestros amigos de la Radio Universitaria Anahuac Mayap de la Ciudad de m é d i a en el Yucatán, en México. Bueno, hoy vamos a empezar con un grupo que se llama Los Relevos, una banda beat de Valencia que, bueno, que t i e n e un solo LP. Que se llama así como el grupo, ¿no? Los relevos del año 1990 de Ati Records. Este grupo estaba formado por José Esteban, bajo voz, Juan Vicente Martín, batería, Francisco Segui, guitarra rítmica, coros, Santiago Penagos, guitarra solista y Roque Esteban, piano, coros. Bueno, es un grupo que hace esa música, que intenta imitar aquella música de p r i n c i p i o de los años 60, pero、pues、lo que hacían los brincos y los bravos. Bueno, voy a poner un tema que se llama Mi chica favorita. Vamos a bajar aquí la aguja, la mágica aguja, como siempre digo yo. Eh, ¿Cómo nos suena esto? Siempre voy Persiguiendo voy Dejamos aquí a este grupo valenciano, los relevos, y nos vamos con uno de los grandes, ¿no? Antonio Vega, tristemente fallecido en el año 2009. Y el EP que tengo aquí en las manos es el año 1991 y se titula No Miré Mañana,、eh, de área recreativa, como se llama la discográfica, siendo producido por Carlos Nerea y Nigel Walker. Es el primer trabajo de larga duración de, de, de, de ese gran Antonio Vega y vamos a escuchar el tema Esperando Nada. Bueno, ya verás que magnífica canción, que es la, primera, la segunda cara de la, de la cara A. クラビー。 Tuve una pequeña equivocación porque realmente la canción que os he puesto es La Última Montaña, que es el primer tema de la cara AB, y lo que no puse fue p u lo que quería poner, que era、eh, Esperando Nada. n o Bueno, perdonarme porque hoy entré un poquitín aquí a la tralaga, unos problemas técnicos. Y bueno, pero bueno, no hay problema. Estamos aquí en Radio Crash 105.0 para vosotros, para que paséis un grato agradable. Bueno, ahora vamos con Danza Invisible, un LP del año 1991, b a z a r de Twins,、eh, producido por Manu g i o t Es un d é c i m o trabajo de larga duración de esta famosa banda que la verdad que arrasó en su momento. Este último, el último LP lo sacaron en el año 2013, o sea que es una banda que, que le da cañita, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, vamos a poner, os voy a poner un, un tema que se llama El niño, el hombre y el, y el burro, que está dedicado. A Richie Klaus. Ya veis, r é danza invisible. q u realmente increíble esta, esta banda danza in, invisible. Bueno, ahora vamos a irnos con un grupo, un grupo muy curioso que se llama、eh, Los Especialistas, una banda zaragozana que va formada a finales del año 87 y que estuvieron en activo hasta principios del año 2002. 2002 perdón.、Eh, este grupo estaba formado por Santiago del Campo, voz, saxo, flauta, Ramón Marcel, guitarra, César Navarro, bajo, Fernando de la Figuera, guitarra. Grupo con un ritmo afrocaribeño que se le considera como de los. De las primeras bandas de mestizaje musical aquí en España, ¿no? Vamos a escuchar el EP Los Especialistas del año 1991, que es su primer trabajo de Sony. Vamos a escuchar el tema Rey del Mambo. Vamos a dar al botón que tengo aquí. ¡Vamos! ¡Eh! 何 Con este grupo de especialistas, metemos un poco de sol en un día así de Gijón que hace bastante frío y vamos a meter más sol con, con John Macetas, esta banda valenciana de Riggy, también de las primeras que introdujeron este ritmo jamaicano aquí en España.、Eh, en el año 83 editan ya su primera maqueta. Este l p que tengo aquí en la mano es t o d a una Vida, que fue el primer, el primer trabajo, como decía antes,、eh, de Jack Macetas para la discográfica Shiu Shiu Records, con X, Shiu Shiu. Voy a poner el tema. Bueno, ya veréis. El Rock Style. e También este grupo está fantástico. Y metes un poquitín de calor. Calor que necesitamos todos ahora en Gijón. Que empieza a hacer ya frío. o q e h a c o n la vida? a d Vamos a ponernos un poquitín más rockeros con Tauri de Zurdos, esta banda navarra, que van del año 87 al 2004. Y vamos a poner el tema El Traidor, que es del EP Nieve Negra, del año 1991 de m i Como veis, estamos poniendo muchos, muchos LPs de ese año 90, el año 91. Y alma de esta banda fue Aurora Beltrán, que tiene la particularidad que fue elegida rockera del año por la revista Popular 1、eh, en el año 91. Bueno, ya os pongo ya mismo este tema: El Traidor. Le damos al botón en i n g Este botón en inglés es algún amigo, mi amigo. Nuestro amigo. Vamos a seguir con el momento cassette. Que os voy a repetir el, la, la cassette que o s puse la semana pasada de grandes éxitos de Loquillo y los Trogoditas de Drop. Y va más porque es una canción, accidentes de circulación, que me llama mucho la atención porque tiene un toque siniestro. n o、eh, Es la sexta pista del LP, El Ritmo del g a r a j e del año 1983, que fue el primer LP que salgó esta mítica、eh, banda catalana, n o Loquillo y los Trogoditas.、Os、lo voy a poner ya mismo y a veréis cómo tiene ese toque. Voy al botón porque sabéis que siempre que voy al botón aquí en... A ver cómo suena. Ahí va. Hablando de eso, de un accidente de circulación en moto que tantos, tantos amigos se nos fueron en esas circunstancias, desgraciadamente. Bueno, h o y vamos con. Estamos así, un poco así siniestros con este tipo de música. Vamos a ir con Ana Curra y con Ya Sabéis, con Recuperatorio de Sombras. Y voy a poner el tema Lágrimas, que es un single del año 1986 de Spavox.、Eh, bueno, lo pongo ya, y hay que decir, claro, que ya Ana Curra tiene sus añitos porque nació un 29 de diciembre del año 1958 en el Escorial. Bueno, os pongo el tema ya mismo. y después ya cambiamos de estilo Decía antes, vamos a cambiar de tercio y hoy vamos con el grupo Seguridad Social y con un LP que, bueno, marcó mucho la carrera de este, de este grupo que se llama Que no se extinga la llama del año 1991 de las discografías accidentales. ¿Y por qué digo esto? Porque en este, en este LP sale un tema que fue muy importante para la carrera de este grupo valenciano que se llamaba Chiquilla. Pero no os voy a poner ese tema, os voy a poner un tema que se llama Solo tú, que es la primera canción de la cara B. Vamos para allá.、Mm, va a llegar a Navidad dentro de poco ya. 伝えたい。 サラダーボーエスペパシオサラダーボーエスペパシオ Ahora、vamos a ir a Vigo, a Vigo con el grupo, el grupo Broma o qué? Una banda gallega que está formada por Jim Orgado, Nicolás Pastoriza, Javier Lato y Lusi, Luis Santamaría. Este LP Pasto de Tiburones del año 1990 de casa fue producido por Javier Abrego. Os voy a poner una canción que nos va a servir, que se me ha condenado, que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Esta canción fue personada por un grupo español, más un grupo español de León, para daros más pistas. Y t e n é i s que aceptarme qué grupo es. Ya sabéis que tenéis que mandarme la respuesta a m a c a n a l m u s i c a l y a h o o e s y que el premio es un vinilo. Bueno, os voy a poner la canción y a ver qué os parece. A ver si alguien se acuerda, ¿se acuerda qué grupo hizo esta versión, porque bueno, la verdad que no, no creéis que es, que es tan fácil, ¿eh? スペアメンエンジェルスケーロ じゃあ、も e 一度、私はあなたのことを o っていることを知いることを知っる。 ん Screen. Everybody screams for a nice c r e a m Todo un temazo esta de broma, o que esta gran banda、eh, viguesa. Bueno, vamos a volvernos con los especialistas. En este caso, vamos a escuchar el tema Cúbrete, primera canción de la cara de este LP producido por Paco Trinidad. En el cual, bueno,、eh, p a c o Teviná fue de los muy importantes para, para este grupo de especialistas, porque fue quien les cubrió, quien l o s impulsó y que les metió, vamos, esta, este, este, este éxito que tuvieron. Que c r es o que e una banda muy conocida, pero que realmente、eh, hizo un s h o por un tipo de música que en aquel momento estaba en pañales. Bueno, os pongo el tema ya mismo. Cúbrete. a、ah, está crujiendo un poco el vinilo.、Mm, vinilos, los mejores. ¡Vaya Marcha que tiene este grupo, los especialistas. Yo no los conocía y escuchando este disco, que la verdad tengo que deciros que todos los discos que estoy poniendo hoy, salvo el r e c u p e r a t o r i o de Sombras, es el archivo sonoro que tenemos aquí en Radio Crash, que es una auténtica maravilla, un tesoro que tenemos. Bueno,、pues、os decía, pues no h a b í a escuchado nunca este grupo y me está encantando, me encanta. Bueno, vamos a ponernos en plan rigue con Ja Macetas y voy a poner una, una canción, Todo una Vida, que es como se llama este LP, que además tiene la cosa que cuando le das la vuelta pone, está dedicado, este disco es. Está dedicado a la amistad entre las personas por encima de todo, que es lo importante. la amistad, que va a a llega r la Navidad, que es un momento mucho para eso. Os voy a poner este tema de J a macetas y ya nos acercamos al final de este programa. Bueno, al final os pondré, Ya sabéis que os p o n e r o s n o Seguro que lo sabéis. Pequeña interrupción que tuvimos antes aquí poniendo este tema de m i l n Macetas, t o d o una vida. Bueno, ya sabéis que cuando trabajamos con vinilo suelen pasar estas cosas. Bueno, ahora y a os voy a poner el último tema de este, de este bacanal y la canción es chiquilla. Pues antes, por lo menos, un poco que c a n c i ó n Bueno, es una canción emblemática, seguro social, que bailamos absolutamente todos y os la pongo ya mismo. Con esto me despido y os deseo una, un, una feliz Navidad, porque el próximo miércoles lo más seguro es que tengan que hacer el programa、eh, grabado. Vale,、bueno, vamos para allá. Mi, el botón que puso mi amigo Juan, ya sabéis. Que también los miércoles es un día terrible. Estamos todos mejores. ¡Vamos!